Vengo alegría, vos querías ayudar al club y no sabías cómo, paso a paso racinguista, este es tu lugar, hinchas de de todo el país, filiales y radios partidarias unidos para colaborar con Racing, un sitio sin fines políticos, nos une cooperar con el colegio, el predio inferior y civiles del parque, nos une poder ayudar a Racing submite Esperamos tu participación en papraginguista@hotmail.com. Paso a la para radicitar. Muy buenas tardes amigos de Racing Aquí damos comienzo a un nuevo programa ritmo académico Mi nombre es Gabriel y juntamente con Daniel Espangaro Estaremos aquí en AM890 para darle la información Que usted quiere saber con respecto a nuestro querido Racing Un Racing que empieza a armarse Un Racing que se prepara con todo Para el primer partido del debut de este campeonato Llamado de transición eh, Que seguramente eh, estará siendo un animador y enfrentando a defensa y justicia el día sábado 20 y 30 horas esa es la hora señalada para empezar a jugar este campeonato de transición y con un racing que viene con todo eh, eh coca habló hoy en conferencia de prensa eh, se refirió a algunas cosas después seguramente en Eh, les haremos eh, escuchar a ustedes la conferencia de prensa de Diego Coca eh, y bueno, de a poquito, de a poquito va armando el equipo y va apareciendo este nuevo Racing con variantes por supuesto porque cuando todo el mundo esperaba que Cerro jugara en la formación titular que va a salir a la cancha el día sábado eh, el técnico trabajó con Acevedo y Acevedo seguramente va a estar presente en esa mitad de cancha junto a Luciano Agüet haciendo las veces de doble 5 un equipo que realmente quiere ser protagonista un equipo que seguramente si no hay nada raro no tendrá más incorporaciones si sí, eh, sabemos bien que se necesita un marcador central eh, o un marcador de punta izquierdo el marcador de punta izquierdo Eh, estaba abocado al jugador paraguayo de Cerro Porteño Racing hizo un ofrecimiento por 700 mil dólares la gente de Cerro Porteño no la aceptó y Junior está lejos de ponerse la camiseta de Racing eh, Racing hoy por hoy quiero intuirlo me parece que del mercado salvo que haya un bonus track de algún jugador Eh, seguirá o comprar algún jugador que venga en carácter de libre Recordemos que hoy cierra el libro de pases La única inscripción que a lo mejor será factible para Racing Es aquel ex jugador de Boca eh, Que se llama Vecchio Y que seguramente será inscrito por Racing La duda en donde radica Radica en que quiere mucho dinero Y Racing no Eh, no está en condiciones de abonar el dinero que quiere este jugador pero seguramente Racing lo, lo irá a escribir a este delantero que está jugando en Inglaterra eh, hace 7 años que está jugando ahí ex jugador de Boca veremos a ver lo que pasa es la eh, contratación que puede llegar a tener Racing más próxima eh, después yo no creo que incorpore nada más si aparece algo en el mercado veremos 4 6 4 90 33 4, -4 90 33 son los teléfonos a los cuales ustedes se puede comunicar Tratar de conversar, hablar Decir lo que piensa este equipo Que espera, si le gustan las incorporaciones Si a Racing le falta algo Esa es la idea 40-40-15-15 para mensaje de texto www.am890.com.ar para los que nos quieran seguir con internet por internet. Vamos a ir a la primera pausa comercial del programa y luego seguimos con más Ritmo Académico. Adieren a Ritmo Académico Ramón Villar, Ernesto Pérgamo, Leonardo Vecini, Carlos sotero Oscar Rosso, Sanga Oiger. Con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, el camaleón, cancha de colores de una ocasión. Estás no y con mucha pasión Disfruta seguro Tienes camaleón Camaleón, disfruta seguro JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho, en 100 y 200 mucones. Media sombra, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. comunícate al 15-53-47-8976. JL Plus, de José Batalla. De Racing, como vos. ¡Vamos! Autoservicio Mayorista Casa Crovara, distribuidor exclusivo de mazalín particulares, cigarrillos y golosinas por mayor. Elige entre una amplia variedad de productos, disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somellera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo, 4699-9800.com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 Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, gnocchis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi. Atendido por Hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4-626-5204.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 Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiembres Solo lo encontrarán en Autoservicio Mayorista Faubal Ruta 3, kilómetro 26, 200 La Ferrer Y ahora en González Catán Federico Russo, 3.990, ex Calderón de la Barca Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima Alquiler y Venta de Estructuras Tubulares Manuelo Campo, 1865, Avellaneda Teléfono 4205-3808 Ángel Velo e Hijos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 ¿Qué le gusta a la gente? Bueno, y continuamos con más ritmo académico. Y continuamos con una novedad, ¿no? Recordemos que el pase de Osorio se había caído. Eh, y quiero decir una cosa. Eh, esto pasa... Porque evidentemente cuando los jugadores tienen pretensiones y tienen niveles muy altos y quieren ganar lo que realmente un club no puede pagar, evidentemente las operaciones se caen. Pero no hablo en sí por la caída de la operación, sino porque esto tuvo un vuelco atrás. Osorio quiso arreglar con Racing, acomodarse al valor que Racing le había ofrecido. Su presidente, Víctor Blanco, nuestro presidente... Dijo, no, ya tuvo la oportunidad, ahora no va a tener la oportunidad de jugar en Racing, porque ya tuvo sus tiempos. ¿Cómo puede ser? Esto es cosa de los representantes, que le llenan la cabeza a los jugadores. Primero, que quería una cifra en bruto y Racing se la pagaba. Después, en ese bruto, no se le iban a, descont no se iba a descontar los impuestos que lo pagara Racing. Después, viene un préstamo con opción y así sucesivamente una serie de malos entendidos más la lesión del cubador que evidentemente estaba cicatrizando pero esta operación terminó definitivamente caída ¿qué quiero decir con esto? que el señor Víctor Blanco se hizo respetar y demostró que Racing necesita gente con ganas, con fe y no gente que quiera negociar y llenarse a costillas de Racing los bolsillos Osorio Le deseamos lo mejor, pero Racing no era su club. Y además, quiero comentar que, con respecto a Videla, con respecto a Videla, Racing hizo el depósito correspondiente al exterior para que ese dinero le llegue a la Universidad de Chile en concepto de pase del jugador y que pueda venir su transfer. ¿Cuál es el inconveniente? Como todo, cuando tiene que salir determinado valor, de pesos en dólares evidentemente el tema de la DGI juega un papel eh, preponderante o sea que que va, que viene, que lo autorizamos que no lo autorizamos ese es el problema ¿qué pasaría? que si ese transfer no llega antes de que Racing juegue la primera fecha el jugador no estará habilitado y eh, la suspensión del jugador aparte de tener dos fechas correrá una fecha más y ...por el hecho de que... ...el transfer no ha llegado... ...o sea se contabilizará... ...a partir del momento que llegue... ...el transfer... ...o sea que no se perderán dos partidos... ...sino que se perderá tres... ...y esperemos que esto no llegue a mayores... ...y que se busquen o que se arbitren los medios... ...como para por solucionarlo... por Racing no está en condiciones... ...de... Eh, ...este... De, ...de llegar a este tipo de situaciones... ...porque... ...porque Videla para mí... ...es un jugador importante y tiene que estar presente cuanto antes vistiendo la camiseta de Racing, porque para eso se invirtió un dinero, para eso se lo trajo, evidentemente hay algo raro que pasa y esto se tiene que solucionar. Así que veremos, el seguramente la categoría del presidente Víctor Blanco y la gente que maneja este tipo de situaciones lo solucionará y seguramente Videla estará presente en la tercera fecha del campeonato que es cuando tendría que jugar eh, eso es lo que hay de novedad en cuanto a los pases eh, hoy seguramente firmarán su contrato Castillón y Acevedo y serán jugadores de Racing eh, un equipo renovado un equipo que tiene que tuvo 12 incorporaciones eh, un equipo que está en base a jugadores que ...tienen determinada experiencia, Coca se juega en la experiencia... ...en lugar de jugarse a los chicos del club, pero bueno, él sabrá por qué lo hace... ...y evidentemente muchos tiempos se anticiparon y los chicos juveniles... ...tuvieron que jugar en Racing antes de lo que se pensaba... ...también para Racing fue bueno porque pudo comercializarlos, pudo venderlos al exterior... ...son chicos que en sus equipos van a andar muy bien, tanto sea Vieto como Depol... ...como la mayoría de los chicos fueron vendidos... ...como Zucculini... ...seguramente sus equipos andarán bien... ...y bueno... Eh, ...Racing andará bien con estos jugadores que compró... ...esperemos que la primera fecha del campeonato... ...Racing ande como tiene que andar... ...aceitado y con un coca... ...que demuestre por qué anduvo bien en Godoy Cruz... ...por qué anduvo bien en los otros equipos donde estuvo... ...por qué ascendió con defensa y justicia... Y esta línea de fútbol que tiene Coca, a Racing le va a venir muy bien. Esperemos que los jugadores lo respeten. Vamos a ir al primer llamado por teléfono. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? Hola, hola. Hola. Sí, señor, estoy escuchando. Ah, ¿Cómo te va, Norberto? ¿Cómo va, Norberto? ¿Qué sí, dice? Sí, es que tirando. Bueno, me alegro. Te me, me... llamaba para hacerte una pregunta. Hoy escuché en la radio, en, en una radio, no sé qué radio era, sí. que hay un tal Juan Manuel Díaz, puede ser, que viene de, es uruguayo, no sé si es pulvada, si es... Bar, si es este... Pero todavía no hay nada de eso, ¿eh? Sí, si no, no, hoy lo escuché que estaban tratando, no sé... Sí, lo que pasa es que se está tratando... Hay hay jugadores que que no trascienden mucho los nombres para no quemarlos por el hecho de, ah, de que cotizan en el mercado alto, ah, entonces se maneja con, eh, con cautela. Ah, eh, bueno, bueno. Puede ser que lo que hayas escuchado... Estén no es cierto yo tendría que chequear la información y yo ver y ver si es cierto eso... Por Radio La Red, ahora me acordé. Sí, y ver si es cierto, pues se tiran muchos nombres y después en definitiva... ¿Y delantero qué? No no no, no, no, no, yo no, no estuve escuchando nada, pero Racing si se aboca, se aboca a buscar un defensor, ¿eh? yo no ah, creo que sea delantero. No sé, pues fue uno que jugó en River me parece ese. ¿En River? Sí. ¿Cómo es el apellido? Sí, Juan Manuel Díaz. Ah, puede ser alguno de los chicos que jugó en River y que después se fue, no sé. Sí. Pero bueno, es una apuesta futuro, pero me parece. Pero es uruguayo, ¿eh? ¿Eh? Es uruguayo, muchacho. Sí, sí, sí, pero no, no lo tengo registrado. Que no, sé, no, no, no. No lo tengo que... registrado. Yo no me acuerdo. Eh, ¿no? Tendría que chequear. Voy a, ver si que pensaba, antes... Voy a ver si lo chequeo y antes que termine el programa eh, te digo. Si no, mañana te estaré diciendo a ver Ajá. cómo es eso con bueno, respecto a este bueno. jugador. Estoy ¿Eh? muy de acuerdo. Sí. con todo lo de coca con el presidente de Racing hay que apoyar a los muchachos sí. hay que apoyarlo pues todos los que hablan hay muchos que hablan son contra ¿viste? contra hay de todo mirá. Mirá, parece gente que no es de Racing sí, no hay sí. que apoyarlo a todos sí, muchas veces eh, uno tiene una manera de pensar lo que pasa es que en Racing han pasado tantas cosas sí, sí, que sí, ese sí. pensamiento sí. que tienen se transmite y bueno mirá, pero... yo de Racing me conozco todo porque he ido siempre, ahora no voy a la cancha porque no veo, sí veo muy poco, ¿viste? entonces no voy, no puedo ir, sí. pero eh la primera vez, Mira yo empecé a ver la raza, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Jugaba Domínguez, Delache y Muruga, uh, hace un Blanco, Peán y Sacchi, Corbata, Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén, el... allá por el sesenta y pico, ¿es esto? No, en el... Antes, cincuenta y pico, sí, cincuenta y pico, sí cincuenta sí. y pico casi guardiando al sesenta una sí. cosa de esas, llegando al sesenta ahí, ahí empecé a ver a Racing sí igual no? pero tenía un equipazo en esa pues época andaba muy bien mamita, lo que era Rubén Sosa? hablan de Maradona ¿qué Maradona? no, sí, ya sé, ya sé. ¿sabes lo que era Rubén Sosa? Sí. ¿lo que era Belén? Sí, sí, sí mamita, querido sí, por eso eh, eh. por eso uno vio tantas cosas eh, viste, que, claro, que ve ahora que se pone en la camiseta de Racing y sale a jugar jugadores que realmente sí, no, yo también he jugado en Racing yo juego en Racing sí eh jugué en las inferiores y he llegado a jugar dos partidos en tercera sí. y... ¿y por qué no seguiste? porque me pedí con Cacho Jiménez mm. no me ponía, no me ponía fui le pedí una trompada a jugar? Si ya está, con eso, no, a nunca más pude jugar nunca más pude jugar nunca más mm. sí. eso, estaba Cacho Jiménez de técnico era. Sí, sí, sí, sí. entonces este, bueno, eh, eso fue lo que me pasó pero, pero he jugado ¿viste? Jugar, ¿no? Está bien, o sea que en el fútbol le entendé bastante Sí, sí, sí, que sí eso fue que bien, me gustó la vida joder, A la sí, los 35 años que me quebraron, después no fue más ¿sí? sí, decime, ¿te gusta el equipo? Como sí, el me, encanta, me, encanta. me encanta, me encanta ¿Te gusta Cerro o te gusta más el chico de Defensa y Justicia? El Cerro me pareció que era medio, no sé, no, no, no lo vi Lo veía bien en Vélez, ¿viste? Sí, en Racing no lo viste bien, ¿no? En, en, en Racing no lo vi bien sí, Ahora, yo, yo no sé, fue... ese Cerro... El Racing debe haber tenido uno o dos partidos buenos y tuvo, sí, tuvo. Eh, sí. Y aparte lo que pasa es que Cerro lo mató Que prácticamente no jugaba en su posición Cerro claro, jugaba claro. en otra posición Que no era la de él Y sí, eso sí. es como que más le costó adaptarse Y en un momento que Racing sí. estaba con todos los problemas Vino Cerro eh, pero, pero ahora con este muchacho sí Yo creo que con la forma de jugar que tiene puede andar también ¿viste? Sí, para mí también Pero eh, habría que ver si Cerro Se banca está relegado, ¿no? Eh, claro, también claro. hay clubes que buscan de tratar de llevárselo, hay uno dos clubes interesados sí. de llevarse a Cerro, eh, Racing, se, eh, o sea, creo que todavía mm, está debiendo algo, no sé, desde de, el pase de Cerro, debe... Eh, como se refinancia todo, ¿viste? En claro. algún momento hay algo que está ahí dando vueltas claro. Y bueno, entonces seguramente si aparece alguna oferta sí, sí. Y yo no estoy tan seguro que cerro no se queda sea, razón que Habían vendido un 25% de cerro, no sé que... Puede ser, pero no hago que yo sepa Todavía no vendieron nada Sé que hay clubes que lo están buscando Ajá. Así sí, que, no, pero sí. bueno, ¿viste? Eh, lo que pasa es que después a, lo, a los que son dueños su pase les empieza a apretar el jugador y empieza a vender los porcentajes no, que no sabes ese, a dónde van a parar ¿viste? ese pibe ese, acuña es, un sí, un fenómeno, ese no acuña es un fenómeno yo ya lo vi cuando jugaba en ferro y me ah. lo ha dicho gente que, sí. que está muy cerca a ferro también lo que era y se cargaba todo el equipo al hombro y, y jugaba un es que, hombro, mira, fue, fue un amigo mío al entrenamiento sí. y, y lo vio a este al, al, al colombiano como se llama, Rentería. ¿A Rentería y dice que es un fenómeno Anda muy bien, sí Dice que es un fenómeno sí, sí, sí, sí, ojo Y cuando se enchufe, sí. olvídate, viste Porque lamentablemente tuvo una lesión que, que lo complicó y sí, que, que lo dejó sí, sí, sí. pero bueno ya a mí me parece también es otro que va a pedir pista en cualquier momento dice que, ¿eh? que aparte de jugar bien mete cuerpo no, no, no, no, no arruga no arruga es eh, eh. eh, de los que va al frente eh, de eh, otro, tranquilo porque eh, eh. es un jugador interesante y aparte sí, goleador eh, eh, eh, sí, sí, sí. la verdad ojo. que estoy recontento sí, sí vamos a ver sí, vamos a ver bueno, cómo yo. se le va dando forma Debes este equipo que darle para adelante ¿viste? sí, que hay apoyar, que apoyar fundamentalmente hay que apoyar a apoyar, todo, apoyar ¿no? al técnico apoyar a los jugadores estén los que estén los que salgan a jugar porque muchas veces sí. antes que empiece a rodar la pelota estamos criticando al técnico a los, ah, jugadores, sí, sí, a los jugadores y a todo que el mundo lo batalla, eso, que lo lo que no, eso es lo que no tenemos que hacer del hay pie, que apoyar Hablan del pibe centurión Y el pibe centurión Tiene que ser apoyado El pibe centurión Es un fenómeno Es un fenómeno, es un el fenómeno. Pibe, Lo que pasa es Que muchas veces A lo mejor Se exceden algunas cosas Pero es su manera de jugar Es es, de jugar. es la realidad Es, es la así, realidad es lo, lo Y cuando este vino es titular seguro ¿eh? Porque ese puesto Por Gastón Díaz eh, Ahí en esa posición Va a jugar centurión Ya sí. te lo estoy diciendo ¿eh? Ahora el El ultrapanero es él ¿viste? Que le van a pegar una patada ¿viste? Y bueno Pero él juega Con esos riesgos De la manera que claro, juega, y, y juega así. Lo que pasa es Que va a depender del equipo que cuidan a ese jugador sí, pero muchas veces sí. depende del equipo y de los árbitros que no dejen pegar y yo jugaba así por eso me quebraron y por eso te digo y no eh. jugué más la pelota Giovanni, Giovanni Moreno te acordás cuando lo quebraron sí, un fenómeno después sí, lo quebraron sí, no. no jugó nunca más sí, sí, en la realidad los jugadores buenos enseguida los salen a buscar sí, los matan. y más cuando son medio así viste que, que tratan de sí, medio... pa pa claro. parece que estuvieran cargando ¿viste? Claro, claro, exacto pero es la manera de jugar, manera de jugar. Claro, lo que hay que aceptar es eso es la claro, manera de jugar claro, claro, así que claro. pero bueno no veremos y Centurión que se ponga bien rápidamente pues sí, eh, es, titular sí, seguro, eh. sí. es titular seguro es sí. titular seguro y el que me sorprendió Gastón Díaz la verdad que me sorprendió ah, Gastón sí, Díaz sí, sí. jugando en una posición que no es la de él sí. y, y me sorprendió cómo está jugando yo lo había visto jugar en River eso muchacho sí Era, andaba bien en River Sí, pero jugó muy poco tiempo. Muy poco, amigo. poco tiempo, sí. sí. sí, sí. Más, de gimnasio, más en gimnasia, sí, más jugadores en gimnasia. Sí, sí. Pero bueno, hay que ver qué pasa, ¿eh? Hay que ver qué pasa. Sí, señor. Así que bueno, apoyar toda Racing y, y todo exacto, para adelante. Exacto, exacto, y todos eh, pegados todo al televisor llegar. ahí, eh, el, eh, sí, en, sí, viéndolo sí, en Florencio Varela, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, todo con el técnico, todo con los jugadores, todo el mundo con todo, ¿viste? Pues si no... Sí, señor. Bueno, fenómeno. Como eso, tiene ¿sabes? que ser. Así que bueno. bueno. Bueno, un gracias abrazo por grande. haberme atendido. No, por favor, un abrazo grande y que vaya bien. Gracias, ¿no? suerte. Eh? Gracias, gracias, gracias, igualmente. Chao, chao, chao. 4-6-4-1-90-33, 4-6-4-1-90-33, eh, www.am890.com.ar para los que nos quieran escuchar por internet, 40-40-15-15 para mensaje de texto. Voy a otro oyente. Vamos. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola Gabriel Esteban de Belgrano ¿Cómo, ¿Cómo te... va Esteban? ¿Qué dice? Bien, bien, todo bien Bueno, me alegro eh, No, quería ser breve, hacer un pequeño, un pequeño aporte a lo que preguntaba el oyente Juan Manuel Díaz es marcador izquierdo Ahí está, jugador. por eso yo le dije que era defensor por Racing si no va a incorporar más jugadores que no sean eh, un, un, un defensor más creo que va a incorporar y no sí. incorpora más nadie Hay comentarios que va a ser dos inscripciones, una la de Juan Manuel Díaz, que jugó... Y, y la otra la de Vecchio, seguramente, sí, exacto, exacto. que es delantero, ese sí, sí porque ya lo viene sí, sí, rastreando sí, de hace rato. Ese dicen que sí, que puede, pueden llegar a inscribirlo, pues no sé... Sí, Luciano Vecchio, que juega en Inglaterra, ¿eh? Inglaterra y tiene un uh -huh. de 30 años, no sé. Pero, sí, sí, sí. Independientemente, este Juan Manuel Díaz es uno que estaba jugando lateral izquierdo en River cuando descendió en la etapa que desciende a River y era de estudiante de La Plata, es uruguayo, como decía el oyente, y, y bueno, y ahora está jugando Nacional de Montevideo. Le, y hoy incluso le preguntaron a Coca qué le parecía, dijo sí, me gusta, pero bueno, no sabe si también va a venir jugando en Nacional, si va a venir a ser como suplente de Grimmie al quien él dijo hoy que era titular ¿no? evidentemente Grimmie es el titular no queda sí, ninguna duda sí, sí, a mí me gusta Grimmie yo, hubo algunos detractores de medios partidarios que, que lo mataron pero, bueno. pero no sé por qué lo mataron por los partidos jugó Grimmie y jugó bien ¿eh? sí, sí. yo no entiendo a veces muchas veces no entiendo a, a, a, a los que le pegan a los jugadores sin haberlo visto y sin darle un tiempo prudencial Para que puedan vestir la camiseta de, de, del club a, al cual pertenecen Eso es lo que a mí me da mucha bronca Que le peguen y que le den tanto Antes que se empiece el campeonato Antes que empiece a jugar O en los entrenamientos Hay que dejarlo que la pelota empiece a rodar Que empiecen a jugar Porque Grimm y los partidos que jugó No lo jugó mal, lo jugó bien no, no, no, Y Racing no. hacía mucho tiempo que no tenía un 3 de la categoría de Grimm a mí, a mí me... O sea, yo lo vengo de Cruz y cuando dijeron que lo trajeron Dije, ahora, a mí me gustan Hoy en día, en realidad, ahí, los laterales Me gustan de Racing Al margen que también Piyu genera Un montón de crítica por muchos hinchas Eh, yo creo que y tú tienes la imagen del campeonato anterior claro, pero no, tiene más porte tiene más presencia, Gómez es en realidad un buen proyecto, pero no tiene tanta presencia y es, es un tipo más fuerte para ir al ataque, y está, se complementa con Gastón Díaz, y, y, bueno, más o menos el lateral por ahí, por el costado de ese se puede llegar más o menos a cubrir bien así que bueno, no, nada más no quiero hablar más, quiero dejar además oyentes que hablen y y agradecerte como siempre a Gabriel, a vos, a Daniel y que nos dan la posibilidad a nosotros de poder dar nuestras opiniones, nuestros comentarios no, no, no, saben que eh, en estos micrófonos está abierto para que ustedes puedan dar su manera de pensar decir lo que piensan y, y es importante es importante que la gente escuche la palabra del hincha, del simpatizante y bueno, y esto siempre llega a quien tiene que llegar y es importante que la gente de Racing se haga sentir eh, a veces eh, lo que dicen mucho llega con más fuerza que lo que puedan decir muy pocos Y ayer me sorprendió que llamaron dos eh, oyentes de otras... Sí, te va a seguir sorprendiendo, porque no, cada día... No, pero, pero a me... mí también me sorprende, pero opinaron no, perfectamente no, y no, no, no se pusieron no, no, en contra es que, de nada. Es que no es ninguna crítica, al contrario. Este, me sorprendió no solo que llamen, sino lo que, que dijeron que era un gran programa, que les gustaba y que lo escuchaban. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes, vos y Daniel. Eso evidentemente... Las cosas se siembran y se recogen después los frutos y el respeto con el que hay de ustedes para los oyentes y la mayoría de oyentes que también sacando algunos un poco que que se saca un poco, pero generalmente hacen un programa partidario muy abierto a la gente y e incluso por por gente de otros equipos es valorado también, así que Es claro. cierto, es cierto. Bueno, eh... bueno te dejo, Poltornos está invadiendo y seguramente Habrá cadena nacional y será ah, lo que no, seguirá acá. Eso. Bueno, gracias ¿Eh? como siempre. Gabriel. Un abrazo y que vaya todo bien. Gracias, igualmente. Chau, chau. Vamos a la pausa y luego seguimos con más ritmo académico. Echás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio Publicitario.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 Racing volvió. Ahora, puede más. Bueno, y continuamos con más Ritmo Académico y continuamos hablando con los oyentes que se quieran comunicar al 4641-9033- 4641-9033-4040-1515 para mensaje de texto www.am890.com.ar para los que nos quieran escuchar por internet. Vamos a otro oyente, señor Guiri, buenas tardes, porque hoy no le he saludado. Sí, señor. Hola, buenas tardes. ¿Quién está en línea? El señor. ¿Cómo va? Habla Enrique de Avellaneda. ¿Qué dice, Enrique? ¿Cómo anda? Más o menos. ¿Por sí. qué, más o menos? ¿Qué pasa? Sí. Tengo dos operaciones de corazón. Ah, no, bueno. Este, ¿Está recuperándose? Sí, aparte tengo problemas cardiorrespiratorios. Bueno, pero ya va a salir adelante, sí, hay que bueno. tener fe, no, paciencia y salir adelante. Qué? Diga. lo no, que yo quería eh, conversar con usted. Sí. Por un problema de un jugador. Sí. Que es para mí un grave problema. ¿Cuáles? Hace tiempo No, no, no quiero salir al aire Porque es perjudicar Perfecto Este Cualquier cosita Le puedo pasar mi número de teléfono Si quiere A ver eh, A ver Espere Tendría que tomarlo por privado Y sacar Y Es que A ver Dele, dele, a ver No está saliendo al aire Sí, ahora está saliendo al aire Pero tendría que tomarlo por privado Bueno 4201. Espere, espere. espere. 4201. 51. Sí. 36. Listo. 5136. Listo. Me voy a acordar. Trataré de llamarlo y ver cómo es el tema, ¿eh? Bueno. Eh, y así habla y así hablan los hinchas, así se comunican y así dan su manera de pensar. Veremos y trataremos de ver cuáles son los temas eh, que tiene la gente para para tratar o para decir bueno hay incertidumbres hay cosas como la del oynte anterior pero veremos si trataremos de comunicarnos con él y ver cuál es su situación con qué o con cuál jugador eh, no quiso salir al aire pero bueno trataremos de hablar con él y ver qué pasa bueno 4641 no 33 4641-9033-4040-1515 para mensaje texto www.am890.com.ar para eh, que se comuniquen y que nos escuchen por Internet. Estos son los teléfonos y eh, los que nos quieran escuchar por Internet ya saben cómo hacerlo. Vamos a ir otro oyente. Hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Hola. Sí, hola. Sí, señor, escucho. Sí, de Cañuela, Rubén Pérez. ¿Cómo sí. va Cañuela? presente? Sí, sí, acá tenemos una peña, hace mucho que no la hacemos, pero... ¿Cómo sí, se llama? De... A, a ver, la peña, ¿cuál es el nombre de la peña? ya o sea, que está, dígalo. Sí, de... de, de ¿cómo es? De... El que estaba de, de, de técnico, de... me olvido, hola. ¿El que está de técnico, Reinaldo Carlos Merlo? no No, no, no, anterior, anterior anterior a Gustavo Mer... Costas Gustavo Costas, Costa, sí. correcto Está bien, bien la aclaración, porque la gente también quiere saber sí, Y no, si se quiere está... dirigir a algún lado, sabe dónde tiene que ir Somos muchos los de racina acá en Cañuela Sí, ¿Cómo? en todas partes somos muchos cada, y, cada bueno, vez somos, somos más. Soy un tipo de sesenta y pico de año Y estaba escuchando el, el la otra formación de, de Domínguez, de, de Lacha, todo eso Qué lindo, ¿no? Y sé qué grande que eran eso Sí, sí. Y bueno, yo me acuerdo de la otra Negri, Anido, Mesía Blanco, Piano, Sachi Corbata, Pisute, Sosa y Belén Cuánta historia que tiene ah. Racing eh? Cuánta historia y qué yo jugadores que... han pasado por Racing Y la verdad Los chicos que son muy jóvenes Que no lo han visto Y la gente que todavía puede dudar De por qué Racing es el mejor de todos Y es el número uno Por estas cosas y por tener estos jugadores de nivel Por eso Racing es el más grande de todos eh No queda ninguna duda Mirá, yo, yo me crié mucho en Uribe la que es un pueblito siguiendo acá de Cañuela, está entre Lobos y Cañuela. Sí. Y ahí había un muchacho allá que jugó la tercera de Racing, Nieva, Jorge Nieva, ya falleció, pobre. Era compañero de Oleniak. Gastón, eh, Oleniak, sí, señor. Sí. ¿Era Gastón el nombre de Oleniak? Eh, Olen... no, Oleniak no me acuerdo el nombre, pero no, el, el que yo te digo es Jorge Nieva. Sí, sí, sí, correcto, no, no importa, yo quería... Sí. Ah, eh, de Oleniak preguntaba pero bueno me... claro no... estaban en la tercera Oleniak siguió él él como le costaba mucho ir a estrenamiento iba poco entonces como que lo sacaron sí pero era un jugador bárbaro eh. era una cosa que que era un 10 de aquello ¿verdad? sí pero sí, bueno. no llegó no llegó por el asunto de que era muy muy pobre en ese tiempo no no estaba tita exactamente no todavía creo exactamente Pero Gabriel, bueno, Gabriel, te escucho siempre y me gusta el programa. Bueno, me alegro que te guste. Y, y Racing esta vez, le vamos a dar pelea, ¿eh? Sí, a más de uno le vamos a dar pelea. Vamos ¿Te gusta el equipo? Daño, ¿Te gusta el equipo y las incorporaciones? Pero me encanta. Me encanta Coca, todo lo que hizo Blanco. Mm. Bárbaro, bárbaro. Bueno, eso es lo importante, que la gente sí. le gusta que esté contenta y apoyar por sobre todas las cosas, tirar para adelante y, y tratar de dejar esos pensamientos negativos... Que, que uno puede tener para transformarlos en positivo y los pensamientos positivos de todo que se transformen en, en un buen rendimiento del equipo y que el equipo esté prendido ahí, peleando como tiene que ser, y con jugadores que, que, que tienen hambre de gloria, y eso es lo bueno Bueno Gaby, no te hago perder más tiempo, me encantaría seguir hablando, pero eh, que pase otro otro oyente somos muchos, somos muchos y cada vez somos más, eh Bueno agu Aguante, brazo Sí, señor Por sobre todas las cosas Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo Que vaya bien 4641-9033 4641-9033 4040-1515 Para mensaje de texto www.am890.com.ar Para los que nos quieran escuchar Por internet Vamos a otro oyente Hola, buenas tardes ¿Quién está en línea? Hola, hola Eh... ¿Gabriel? Sí señor, estoy escuchando eh, Habla Andrés de Villarreal ¿Cómo, ¿Cómo va es? Andrés? ¿Qué dice? Bien, todo bien, todo bien Esperando ansiosamente el día do, el día sábado Estamos todos iguales, ¿eh? Con la ansiedad que nos come Bueno, y lo, lo que quería confirmar pues eh, ¿Ya firmaron en definitiva eh, Castillón y Acevedo? Hoy firman ¿Hoy firmaron? Hoy firman No ah, sé si hoy. ya habrán llegado, si en estos momentos... Ya habrán firmado, pero hoy firman sus sus respectivos contratos. Claro, ¿pero qué, por, qué, qué, qué, qué, ¿Por qué tardaron tanto? Es una cosa que me llama... ¿Y historia, ¿no? no, pero tardan tanto, porque vos es como son esos contratos que se hacen, viste, a nivel, muchas veces a nivel privado, a nivel cosas que hay que registrarlo, viste... Eh, las revisaciones médicas por supuesto pasaron bien correctamente pero los contratos tardan por ese tipo de cosas ah, por esas situaciones sí. pero está todo bien ¿eh? o sea sí, el único que no firmó última, el, el otro que estaba sin contrato y que no firmó el que se cayó el pase hizo sorio que después sí. eh, quiso arreglar pero ya era demasiado tarde vos fijate cómo son los jugadores no Racing le dio la posibilidad le dijo bueno arreglamos así así de esta manera así está todo bien después vino con una manera distinta y después Terminó diciendo, eh, no que esto que el otro arreglamos por lo que dice Racing Esto me hace acordar a los Miglores, cuando Miglores te acordás en aquella oportunidad sí. Con el tema que hubo con Podestá y todo eso sí. Que evidentemente sí. quería firmar por una plata, le dijeron no, se firma por esto Que es lo que figura en el contrato ¿no? Y después vino arrepentido a querer seguir jugando para Racing le dijeron que no y Igual. está bien lo que hizo si es así, está es, así no, eso. Esto es así esto es así si pues. es así por eso hizo muy bien Blanco es decirle no la sí, que, sí. te dimos una oportunidad no quisiste venir ahora a, a arreglarte por, anda por otro lado por supuesto me parece correcto porque si no eso después empiezan a son los que los vuelteros eh, que durante el campeonato que presentan problemas y después eh, que hay, que hay que pagar eh, pues después, ya, tiene, que verdad, todo. después tiene que cobrar todo después tiene que cobrar todo Claro, Así que... y con respecto a Videla, ¿el transfer llegó de...? No, Videla. todavía no llegó el transfer. Ahora, como le... Mira, eso me llama mucho la atención, porque hoy eh, ha sido habilitado Escoco. Sí. Y Escoco hubo que pagarlo de eh, ¿no news puede sacar el dinero y nosotros no, porque el problema aparentemente es que está trabado el, el, el giro bancario a, a Chile sí, Ahora, ¿cómo es eso? eso? eso me parece Oye, el problema porque Racing tiene que girar dólares por eso es el y bueno, y Scoco también tuvieron que girar claro dólares. y bueno pero eh, también, Coco? Y porque lo habrán habilitado y pues se, se, se, se pudo hacer la operación y de Racing seguramente también se hará la operación en cualquier momento y y, y de la Eh, bueno, pero fíjate una cosa, eh, Gabriel Nos está complicando eso ¿Cuánto hace que vino Videla Racing? Hace más de un mes es bueno, el primero de esa vio... época, por supuesto De esa época, entre tire y afloje Que esto que el otro eh, Hasta quedan las autorizaciones Que no es fácil acá Tratar de sacar dólares para pagar el exterior Y bueno, viste, hasta o que no sí, se bueno, autoriza Y bueno, pero Si no lo habilitan, se va a perder eh, Suponente que no lo habilitan ahora Se pierde no solamente las dos de sus pedidos... Sí, una más se te pierde. Sí, señor, porque no le cuentan bueno, cómo que se gole. No es posible, tengo un y como no lo... Por eso lo, yo lo, le dije lo... cuando empezó el programa, esto yo es el comentario que yo hice con respecto al tema de Videla, ah, y bueno, no, no te lo escuché, claro, cuando empezó, momento, el programa, no cuando empezó el programa, yo comenté eso, comenté eh, lo de Osorio, comenté lo de Videla y era un tema que había que solucionarlo. Seguramente Víctor Blanco no va a dejar que sucedan ese tipo de cosas y bueno, y la gente de la, de la inspección general que por favor solucione los medios porque el tema es ahí donde se traba, no no no porque RACI no haya depositado la guita ni nada, el problema es un tema en, en lo que respecta a la parte Eh, no sé si diría a la parte electrónica ese tipo de cosas ese tipo no, de es situaciones giro, es claro, no, el, no, no, sale, no autoriza la, el exacto, giro de dólares exacto, es el exacto ese es el problema grande que tiene Bueno, Buscaremos es que... solucionarlo Antes de, de, de que pueda sí. perder otra fecha Más el jugador ¿no? eh, Eso, eso, eso es lo que digo yo Y el otro problema va eh, problema el, el, La cuestión de Cerro sí si, eh, A mí me parece que No le debe gustar mucho a, a Coca Y si se puede Si se puede ir a algún otro lado Lo va a dejar ir Porque tiene tiene a Videla eh, va, eh, este, A Cebedo A Huet Y también lo tiene a Vareiro sí. eh, Vareiro Vareiro es un buen jugador, látima que se lastimó, pero es un jugador muy buen. Muy buen. Este sí, a, no Cerro, a Cerro eh, también eh, Racing le tiene que pagar eh, algo de, de sus pasos, si no me equivoco, y hay un hay ofertas en Celta de Vigo que estuvieron preguntando y hay un conjunto alemán eh, que seguramente lo quieren para este receso. O sea que Cerro, si viene algún ofrecimiento firme, eh Racing lo va a vender casi seguro para mí. Para mí lo va a vender. Para mí sí, sí, sí. puede ser no sé si va a bancar seguir siendo suplente de, de los de los volantes. Ya el campeonato anterior medio como que también jugó medio de suplente este campeonato sí, no sí, no, si no, lo, y no lo vi, yo eh, realmente y no lo vi bien, no, no lo, lo, vi, bien. Bien. No lo no, vi. No bien. Así ¿Y que? que y lo de Lucas eh, que sé, ese que te parece va a venir. Ese Racing lo va a escribir cablegráficamente. Hoy cierra libro de pases en la AFA. Eh, a, a partir de hoy quedará una semana más para incorporar jugadores libres. Y seguramente a ese jugador Racing lo va a escribir. Sí, Luciano Vecchio y, que... y juega en, el, eh, en Inglaterra. Juega en un sí, equipo de eh, Inglaterra. Sí, hemos visto lo que dijo Coca, que él estaba buscando si lo dijo Si lo dijo, porque ya está arreglado con, con Blanco. Si no, no, no va a alargar que necesita un 9 si no se lo van a traer. Sí, es cierto, es cierto lo que vos decís. Eso lo si hoy en la, en la conferencia de prensa, dijo de que le faltaba un 9 porque no quería que Milito eh, se desgaste jugando permanentemente, sino que lo no iba a tamponer cuando estaba bien. Eh, yo creo que es porque ya está hablado eso. Es cierto, es cierto. Es, así. es un buen jugador. ¿eh? Yo le vine eh, en Wikipedia a la, la actuación de... De él en Inglaterra y hace goles, es un muchacho bastante alto, tiene un metro casi 90 de, de, de estatura y, sí. y es centro delantero. Y bueno, esperemos que camine en Racing. eso Bueno, eso es y bueno Gabriel, saludos. Eh, ¿Dani está bien? Eh, Dani se está recuperando, estuvo enfermo estos días y ah. se está recuperando. Pero bueno, seguramente pues, muy pronto lo tendremos acá, así ¿sí? que veremos a ver ¿Sí? qué pasa. Bueno, si está escuchando la audición... Sí, no paren, yo creo que está escuchando. Si no está escuchando, oh, oh, hay que matarlo a la audición que está <risa> Bueno, Bien. Gabriel, y que el domingo, eh, el sábado, perdón, tengamos el primer éxito de, de este torneo. Sí, señor, y esperemos que el árbitro Diego Abal dirija como tiene que dirigir, sí, porque a queda la duda de ese árbitro, que no me gusta sí. mucho. ¿eh? De todos, de todos. Sí. Salvo sí. no de secciones Exacto, bueno, bueno un, claro. abrazo, eh. un abrazo, que, va Gabriel. que vaya todo bien eh. Gracias, gracias 4641-9033, 4641-9033, 4040-1515 para mensaje de texto www.am890.com.ar Vamos a otro oyente, hola, buenas tardes, ¿quién está en línea? Julio, Julio de Ramos ¿Cómo va Julio? ¿Qué dice? ¿Cómo anda Ramos Mejía? Bien, bien, bien hincha de Racing de de de, de toda la vida. Eso es importante. Eh, pero hay veces yo no no quiero hablar en la radio porque me tienen tanto tiempo. Este muy, hombre, ha preguntado, perdón. sí, lo sí. Lo con respeto. Eso preguntado cosas que ya usted lo había dicho ya antes, todo. Sí, pero, pero muchas pero... veces la gente se engancha un poco más tarde y no escucha está, lo que está está uno bien. dice. Pero, pero bueno. Más, yo, hacer una Dígame, Juli. Estoy estoy muy contento. ...con lo que incorporó Racing... Sí. ...hay uno solo que a mí no me convence mucho... ...que, que ustedes lo, lo vieron, dice jugando... ...yo no lo vi jugar nada todavía... Pero ese, ese Gastón Díaz, no sé, no es jugador para para mí. No, pero está jugando bien, ojo, ¿eh? Va, vamos a ver. Si, sí, ojo, está jugando bien, yo lo vengo viendo un par de partidos y me pero sorprendió a mí. Pero es un campeonato, para eso que me llegue. Yo ya lo vi jugar en la luna, en gimnasia. Eh, o sea, ojo, a los partidos que jugó en Racing, a mí me gustó. ¿Qué quiere que sí, lo diga? Sí, los, los amistosos. Igualmente, que se tranquilo por esa posición, ahí va a jugar Centurión, ¿eh? Centurión se sí, pone bueno, a punto eh, y va a jugar eh, ahí, ¿eh? Sí. Pero otra sea, cosa que quería decir. Sí. Eh este Juan Manuel Díaz. Sí. Es un jugador del Montón. Un jugador estudiante de La Plata, fue arriba de de Rives fue a Uruguay. No es tampoco la solución para Racing. No, la solución para Racing, si tuviera la solución Racing, yo creo sí. que ya la usaría, pero Yo, eh, con, yo con, con Grimmie estoy regordo Porque cuando vino a Racing en el 2006 Ya me dejó conforme Lástima que disfrutamos, ¿vale? disfrutamos Lo vendieron enseguida, disfrutamos poquito bien. Lo disfrutamos poquito eh, eh, Y la última, la última, para ser cortita Si tienen chance de hablar los demás también sí señor cortita El muchacho Humberto que habló, el primero que habló sí Me dejó unas confusiones ¿En qué sentido? Primero, lo echaron de Racing en la tercera Porque le pegó una piña a... a a Jiménez, ¿no es cierto? Sí Un técnico Un jugador y un técnico de aquellos ¿eh? Yo sí. tengo 70, 71 años Yo no lo vi jugar ¿eh? Lo vi jugar ¿Jugador? Sí, lo vi jugar 71 años tengo Y lo vi jugar A él A Jiménez Jiménez, Balay y Gutiérrez, yo cuando estaba diciendo de chiquitito tenía siete ocho años. Sí. Y mejor ni a media casa, no ha visto jamás en el Sí, sí, sí. Bueno, bueno, y como técnico las ingenieras funcionaron. Y después dijo de que no pudo jugar más, y, y dijo ahí que no pudo jugar más al fútbol por eso. Y después dijo que que se quebró y no pudo jugar más al fútbol porque se quebró. Sí, pero porque después siguió jugando fuera del profesionalismo. <risa> claro, pero una cosa más simple. Él dio una formación del equipo de Racing de la década del 50 que jamás, jamás Racing formó así. Él dio, él dio la cantidad de jugadores que estaban en esa época. Yo, sí, no, pero no claro, que ver. El Dominguez, que, que la... Delache y de jamás jugaron juntos no, claro él dijo... Tampoco, ¿no? No, no, sí, él... dijo Blanco, Peano Sachi cuando Blanco, Peano Sachi no jugaron con domínguez tampoco claro, pero porque... él dijo él se refirió, sabe a qué a los jugadores que él vio jugar eso fue lo que quiso claro, decir claro, no había un equipo que nada claro, que nada. no, no los que lo vivimos sabemos de que la cosa es distinta es no importa porque Peano vino de 61, ¿no? sí. en el 61 desde hace 4 años porque primero vino Sachi y después vino Peano en el mismo año si sí. y tuvimos que Peano no no anduvo bien en Racing Sachi si sí fue un Saito si sí, un, un fenómeno, fenómeno. si sí. era, era un fenómeno si sí. este y jugaba Negri Anido sí. y a Blanco Peano Sachi si y y pero antes ellos estuvieron en la época de decir de la Chaco jugaba eh, Blanco Cap y Yanera sí o Blanco Cap y Sibo sí y, y eh, ahí se juega Corbata, Pizzutti, Manfredini, que se olvidan de él, Manfredini, Socio y Belén. Manfredini, Manfredini, Manfredini, Manfredini, Manfredini, perdíamos en la cancha de la Luz 3 a 0, sí. y con tres goles de Manfredini, y uno del último, que fue un sueño, los pusimos 3 a 0, en un partido 3 a, 6, a 3 que lindo y, y, y, y recuerda que, que, que llorábamos en la cancha barra, sí. una barra de ahí de, vivíamos en el parque de que íbamos a verlos a, a Racing siempre qué lindo, sí, eh. sí, qué lindo que, recuerdo her, yo tengo hermoso recuerdo de, de, de, de Racing pensar que Racing. hay mucha gente que disfrutó y tuvo los momentos lindos de Racing con estos jugadores que realmente Hay que sacarse el sombrero para hablar de ellos, ¿eh? La verdad Sí, eh, por Impresionante. favor Impresionante no, jamás vi un como de este Somar Corbata No, eso no lo... Es un jugador fuera... Ese Fuera Además, ese me, a, a mí venían algunos y me regalaron Porque Bernal, porque Hozeman Para que Bernal y Hozeman Los dos juntos No le pueden atar los cordones, ¿eh? Es cierto Es cierto Es Efe. cierto Bueno. Le damos la chance de que hable lo Sí, señor. en, curso, en cualquier momento los vamos de vuelta. Cuando quiera, están los micrófonos abiertos para que ustedes puedan muy, hablar. Muy amable, muy, amable muy, muy agradecido. Un abrazo, ¿eh? Iguale claro. la aclaración. Sí, y, y, y vamos Sí, señor, sí señor. Chao, saludos. Chao. Hasta luego. 4641903346419033 40401515 para mensaje de texto www www.am890.com.ar Los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar. ¿Vamos a señor Guini? Hola, buenas tardes. ¿Quién está el niño? Hola, hola. ¿Queda el lugar todavía? Sí, queda lugar queda para... A, a, queda lugar. Algo de Pompeya, vitalicio. ¿Cómo va, Porque lo reciente eh, estuvo muy exacto. Casi todo lo que dijo fue como esa Yo tengo unos años más que él. Sí. Y lo vi todo eso. Pero yo te llamaba por otra cosa porque ya queda poco tiempo. Dígame, señor. Muy sí, bien, este... ¿eh? Manejando los horarios, muy bien usted. Sí, eh. sí pero, <risa> bueno. <risa> este, dime. Sí. El tema de Cerro. Sí. Que para mí fue un muy buen jugador si lo trajo en el peor momento a Cerro. Exacto, lo que yo dije. Sí, pero no había lo que pasa Gabriel, discúlpame que te pegue un poco. Pues fue de lo que más insistita con Cerro. Sí. Y yo venía viéndolo en vela, en que ya cual puede una lesión que tuvo él cuando volvió. Gareca lo tuvo que poner en el banco de suplente. Y por no eso Gareca se en de... condiciones a rating. Claro, ¿eh? por ¿no? eso Gareca se desprendió de Cerro, pues ya claro. realmente no sí, le era útil. Yo sabía que los pedían toda la semana y cuando viene Cerro y cuando no viene Cerro, y yo digo, pero Está bien, de cualquier manera no es un jugador para descartarlo del todo. No, no, no para... No se para, que está para hacer 5 de raci. Para alternar está, ¿eh? para alternar pues es, está. Pero es, es, no es para descartarlo del todo. Exacto. Eso quería defenderlo por un lado por ese lado, ¿no? Sí. Pero no lo trajimos en el mejor momento. Y, y con otro que pasó algo parecido fue con Villar. Sí. Villar hizo un gran campeonato en y un, un excelente campeonato en el primer torneo. Sí. Después también tuvo una lesión y empezó con todos esos tiros y afrojes que tiene. vos Fíjate que Villar difícilmente se fue cinco partidos seguidos. Nosotros no lo trajimos tampoco en el mejor momento. Bueno, te dejo porque ya la hora de terminar el programa. ¿Cómo maneja los tiempos? La verdad sí, que no, felicito, lo felicito, lo voy a tener acá al lado mío. Usted, bueno, eh, que, sea, que, esa. Fui cariñita, escúchame. No sí. lo maten tanto a Grondona que fue pidiendo el mío en un tiempo. Tuve que en el, el, el puesto de diario años, llamante Rodríguez Pérez No me hable de Brandona, porque si no me pongo nervioso y empieza a hablar y no <risa> Pero, termino más. ¿sí? Peor, ¿eh? ¿Eh? Me parece que Julio nada no está jodido. Y bueno, hay que <risa> Ahora ponemos lo que viene ahora, ¿eh? Y hay que cuidarse, pues sabe qué, hoy lo estuve viendo y para mí tampoco es tanto de mi devoción, ¿eh? Bueno, Ojo, ¿eh? No, bueno. por eso. Bueno, le mando un abrazo, gracias por sus comentarios. Y bueno... Algún espero... tema voló la victoria de Racing y le puedo discutir a cualquiera, sin internet por medio, con internet me mata No, no, o sea, eh, las vivencias... La... Usted... Yo recuerdo mucho del pasado, pero no tanto los últimos 20 años, que fue un quilombo, Racing, ¿viste? No, bueno, mejor olvidarse los sí. últimos 20 años. La recordarlo la... para... La es que ya me olvido, claro, recordarlo para no cometer los errores que se cometieron, pues 28, pero nada más que para 20, eso. ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bueno. Muy bien. bien. Chao, y adelante y vamos racing con todo, ¿eh? Esperemos que arranquemos bien el próximo partido. Sí, yo creo que vamos a arrancar bien bueno. que es lo principal, ¿eh? bueno, Un abrazo vale. grande, ¿eh? Pues vale. Chao. Chao. Y así manejan los tiempos, hasta nuestros docentes manejan los tiempos, Hernani me pone la musiquita y ya no tenemos que ir, no tenemos que ir. Esperando una pronta recuperación de Daniel Espangaro Que queremos tenerlo muy pronto acá entre nosotros Señores, por hoy ha sido todo no sé En el entrenamiento no hubo grandes novedades Se trabajó eh, de la misma manera que siempre Bueno, Gini, ya me voy, ya me voy Será hasta mañana y por sobre todas las cosas ¡Aguanta, raci!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 Cristina Fernández de Kershaw. Bueno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente, no, que vio tan cielo Eh, acá en la tierra estamos nosotros, los mortales eh, este, Gracias eh, Quiero, bueno, hoy realmente festejar Estos encuentros que hemos tenido a través de teleconferencias Con San Antonio de Areco, Donde en el CUA eh, Que es el centro universitario de Areco Como le gusta a su intendente que lo eh, definan Y no, no CUA, como le había dicho yo, que parece un CUA CUA Eh, se han eh, recibido por primera vez 30 eh, estudiantes han obtenido su título en el lugar de su, de su nacimiento de su vida cotidiana y fundamentalmente en un instituto de extensión universitaria que tiene que ver precisamente con las actividades económicas que son características de la zona y con la sorpresa de que en esos 30, porque cuando uno dice 30 universitarios, piensa en 30 jóvenes, o más o menos de mediana edad, entre los universitarios nos encontramos con Cacho, eh, de 80 años, que obtuvo su título. Que obtuvo su título. Cacho obtuvo su título, pero para los que no escucharon la teleconferencia... Cacho eh, tuvo su título en materia de crianza de caballos eh, de, de calidad, de pura sangre, y contaba, para los que no estaban siguiéndonos, que como jubilado había decidido ponerse a estudiar a esa edad, porque hay que tener ganas de ponerse a estudiar a esa edad realmente, a partir de un crédito que había obtenido por parte del Estado, calculo que debe ser un crédito de la ANSES, de Agenda, Argentina, bueno, de Agenda, ANSES, que le permitió comprar un caballo de pura sangre y a partir de eso dedicarse a la reproducción de los mismos, pero no se contentó con eso, sino que se quiso capacitar, estudiar. Y además, bíblicamente, Cacho nos decía, porque la verdad debe triunfar y, y debe vencer a la ignorancia. Así que Cacho creo que es un símbolo de estos tiempos de la Argentina, donde no solamente los jóvenes... ...creen en el futuro... ...sino los que tienen 80 años... ...también creen en el futuro... ...y la verdad que... ...da mucha fuerza... ...también... ...también se inauguró... ...un distribuidor de tránsito... ...muy importante... ...con una inversión de 37... ...37 millones de pesos... ...por parte del Estado Nacional... ...que pasa por la Ruta 41... ...una ruta muy transitada que como su intendente nos informaba se habían producido muchísimas muertes tanto de vecinos de San Antonio de Areco como vecinos de otras localidades hay mucho tránsito de los vecinos y también mucho tránsito de la actividad agropecuaria y que afortunadamente M840 que inauguró, Radio General del Gran